Nos están juaqueando. ¡Nos están juaqueando! Escucho, porque me he equivocado, gracias a Dios, me he equivocado. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Sólo les han juaqueado a ellos? ¡Qué desgracia! Nos han juaqueado.